Está Diego, ¿no? Está Diego, sí, sí. Los eh, podés ver claro. ahora en el YouTube. No, en el YouTube, no, eh, en el Twitch, ¿no? De la otra de radio de la azotea. Eh, podés decir las otras vías de comunicación, ¿dará? Mail. Otra oreja arroba gmail.com. Podés enviarnos mensajes al más cincuenta y mm. 582 8700 dos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 Los que morían en Viena Hola abuelos feliz día del Padre Que lo pases muy bien Y espero que estés la otra, muy orif. feliz Con el día del Padre la... Y que la pases muy bien Un besote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 están luchando porque tus humanos no te las cortaron rogando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 Subías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo de gratitud.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 Porque el dolor no ha matado la utopía, pentru el amor es eterno y la gente que te ama no te uită. Sabías que desde aquella vez veste, ibas a crecer, que ibas a quedar, porque la fe clara limpia la ai porque tu espíritu.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 Los que tiran de la gente, como un imán que los une cada día. No se trata de modinos, no se trata de un quijote. Algo se templa en el alma de los hombres, una virtud que se eleva por encima de los títulos y nombres.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 Y seguimos homenajando al Che Guevara. La era está pariendo Le un corazón. Ibrahim Ferrer a y Omara Portuondo, por la otra oreja. A ver cómo ando para reírme mientras que el llanto con voz de templo la sala el tiempo, Mi sombra dice que reírse că reișese să văd, lături, lături, lături, lături, callado desesperada.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 son no puede más se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el por venir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 ante.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 Estás escuchando Desde la Otra Oreja.